Bueno, decía el separador, emprendedores, vamos a hablar con Andrés Dorfan, que es cofundador y director de Dresit. Dresit, ellos aseguran que es el shopping virtual de moda más grande de la Argentina, esta tendencia creciente del e-commerce y demás. Bueno, vamos a, a, a charlar con Andrés para que nos cuente un poco de Dresit. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, ¿nos contás un poco la idea detrás de, de, este, de este emprendimiento? Sí, cómo no, te cuento. Mira, Nosotros lo que hacemos es gestionar eh, ya desde hace mucho la venta online de las principales marcas de ropa de Argentina y lo que hicimos ahora fue lanzar un sitio en el que integramos la oferta de, todos, de todas esas marcas y muchas más. Entonces tenemos un sitio, un shopping online con todas las mejores marcas de, de moda de Argentina. Bien, bien. Bueno, la tendencia es creciente. Yo decía, el tema del e-commerce, de, del, del e hablamos eh, habitualmente con la gente de... De, de, de la Cámara de Comercio Electrónico eh, eh, de, de CASE y no, nos, cuentan, nos cuenta cómo viene esta cuestión y tenemos todo el tiempo el, el, el Hot Sale, el Cyber, el Cyber Monday y todas las cuestiones que tienen que ver con, con la evolución del, de, del comercio electrónico. Ya hay alguna, había algunas, hab algunas cuestiones de, de, de, de shopping, pero es interesante lo que están haciendo ustedes de, de juntar todas las marcas y hacer justamente como una especie de, de, de mall en la vida real Pero eh, en eh, en el mundo en el mundo virtual eh, acá estoy leyendo en alguna información que me pasaron ustedes que tienen una inversión de 8 millones de dólares y que ya tienen 30, eh, 30 firmas de, de indumentaria de bueno de mujer de accesorios de hombre de chicos de todo eh, contame un poco cómo es cómo es el modelo de negocios de, de Dresit sí te cuento mira nosotros en realidad eh, al gestionar las marcas Nosotros ya tenemos un, un mix de marcas y de productos importantísimo eh, y estamos subiéndolos permanentemente. En realidad, eh, estamos trabajando en subir eh, 50 marcas en este momento y esperamos terminar el año con alrededor de 100. Okay. Eh, nosotros, la oferta que nosotros proponemos, es si bien existen ya eh, John Pinson Line yo soy el director de la comisión de moda de la de la cámara de comercio electrónico de la Ah mira vos justo mira vos perfecto eh, sí esto, esto, estamos bastante metidos en el tema porque gestionamos como te decía alrededor de 50 sitios de Argentina de las mejores marcas y lo que no existe en Argentina y que y de ahí es lo nuevo de, de la propuesta nuestra es que es realmente nosotros lo que lo que proponemos es un sitio referente para la industria de la moda en el que están Todas las mejores marcas, con las colecciones completas, no saldos, no outlets, no, o sea, hay, obviamente que hay oportunidades, hay descuentos, hay acciones comerciales todo el tiempo, claro. pero aparte están todas las mejores marcas, eh, con las mejores condiciones comerciales, eh, y sumado a eso, mucho contenido editorial. Eh, esto se hace de la mano de la Nación, quien invirtió esos 8 millones de dólares que vos mencionás, es la Nación, sí, claro. y es, en ese, con esa inversión, Mucho del de, mucho de o sea, compromiso de parte de la nación tiene que ver con generar un montón de contenido y convertir a Dresit en el referente en la industria de la moda. Claro, porque además de tener, de tener la, la, oferta, la oferta y las marcas, eh, lo que se busca también es atraer a la, que la gente venga también por leer alguna nota, por tener un poco de contenido que se usa y cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con atrapar al público más allá de la venta directa de los, de los productos. ¿no? Hay, hay tal cual. Hay mucho contenido eh, para que cualquier chica que le guste la moda cuando entre pueda descubrir la propuesta de cada una de las marcas eh, están directamente ahí con un, a un clic de distancia te tienen las campañas, las fotos de campaña, las colecciones los lookbooks de cada marca y podés pasarlo de un, con un clic, pasás de una marca a la otra y tenés todo ahí adentro, entonces podés encontrar eh, cuál es la propuesta de una marca y de la otra y de la otra sin necesidad de estar saltando entre sitios, pensando en cuáles son las marcas, ahí podés descubrir marcas nuevas descubrir tendencias y mucho contenido para elegir cuál es el look ideal para vos, Claro. Además, obviamente que en, no solamente en el mundo de la moda, sino en, en casi todos los rubros existen diferentes canales de venta, de venta propia, venta por, por terceros, los canales de distribución y demás. Acá vos tenés un shopping y tenés la, la, marca, la marca propia que en muchos casos debe vender también, debe tener su propio sitio. ¿Cómo es esa, esa competencia eh, eh, entre lo que puede vender una marca X en su sitio web y lo que vende dentro de Dresit? Eh, o sea, claramente que o sea, cuando un producto está publicado en dos lugares, esos dos lugares de alguna manera compiten, ¿no? Obvio. Pero en realidad toda la propuesta apunta a clientes distintos. Las marcas en general apuntan a fidelizar a clientes y que esos clientes ingresen a su sitio como referencia cuando quieren comprar un producto de esa marca. Nosotros lo que apuntamos es a que sea el lugar donde podés descubrir las nuevas marcas, eh, donde podés comprar en el mismo carrito múltiples marcas, es una propuesta distinta. Totalmente, eh, una, una cosa quien... así, justamente como como un shopping, vas paseando, descubrís marcas, descubrís ofertas y sumas al carrito. Exacto. Eh, nosotros lo que, y, o sea, y al otro usuario al que apuntamos es a quien quiere comprar, quien tiene una necesidad. Querés comprar un regalo, bueno, tenemos envío en el mismo día, en Capital y Gran Buenos Aires, tenés un montón de marcas, lo podés, podés comprar algo de una marca y cambiarlo por algo de otra si no te gusta. Entonces es como mejor que un shopping, es eh, como un mega multimarca en el que vos podés comprar de uno y cambiar por otro eh, sin, sin ningún costo, podés, si tenés, si tenés necesidad de tener un jean, podés entrar ahí, buscar jeans, y tenés miles de jeans, eh, entonces la, la propuesta es distinta a cuando uno entra en una marca, es, son dos propuestas válidas que apuntan a, a usuarios distintos, el que es fanático de una marca y quiere vivir la experiencia de la marca, Y el que quiere, tiene una necesidad más funcional o más de descubrimiento y entra a Dresit eh, para resolver todo de una. Bien, ahora hablamos con Andrés Dorfam, que es cofundador y director de, de, de, de Dresit. Yo te preguntaba por el modelo de negocios para ustedes, digamos, ¿cómo, cómo facturan ustedes? ¿Cuál es el modelo concreto para, para la compañía? Nosotros nos llevamos o sea, una comisión por la gestión. Te llevas una comisión realidad, por la gestión y por en, cada venta. Sí, en definitiva los que venden son las marcas. Nosotros lo que hacemos es generar los incentivos para que las marcas acerquen las mejores propuestas a los usuarios y después nosotros, eh, las marcas nos dan una comisión por esas ventas. Bien, ¿Y, ¿y la logística es de ustedes o es de las marcas? Es 100% nuestra. No, o sea, lo que nosotros no queremos poner en duda es la experiencia de compra y para nosotros es fundamental que el envío se pueda hacer rápido, eh, que se pueda unificar los criterios entre las distintas marcas. Entonces nosotros intervenimos en el 100% de, lo, de las entregas, todo pasa por nuestro depósito. Y de esa manera es que podemos tener, por ejemplo, esto que decía antes, el envío en el mismo día o el envío en cualquier lugar del país, que quizá o sea, hay una parte en la que depende de los correos, obviamente, pero que puede llegarte en tres días quizá a cualquier lugar del país, entre tres y a veces nueve días, porque obviamente los correos todavía en Argentina están, están trabajando y están mejorando mucho. Eh, y estamos trabajando, de hecho, con, eh, estamos por lanzar una opción para llegar a todos los grandes centros urbanos, al día siguiente de que compraron. Bueno, Andrés, vos sabés que esto es fundamental. De hecho, estaba leyendo el último estudio hace unos días de, que, que hicieron ahí en casa y, y, y uh -huh. decían que el tema, del, el tema del, de, la, de la llegada del producto era... Eh, eh, o de la no llegada de los productos era un, eh, desintensivaba la, la, la, la compra en, en internet era, era uno de los, de, los, eh, de los problemas de los mayores problemas, creo que estaba en el 35% a la hora de, de eh, eh, cuando le preguntaban a la gente cuáles eran los motivos por los que no compraba o por los que dejaba de comprar, bueno, el tema del envío y de cómo llegan los productos era, era, era central ¿Ustedes, eh, ¿ustedes hacen envíos en el día y llegan en el día? Dentro de Capital y Gran Buenos Aires llegamos en el mismo día, eh, al resto del país estamos trabajando para muy próximamente tener de eh, entrega al Next Day, se llama, o sea, al, al día siguiente. Es algo que vamos a lanzar muy pronto, con un, un convenio, con una una empresa de logística muy grande. Bueno, está bien. Eh... Te, te, lo voy a probar porque es uno de los temas realmente. Mirá, he, he hecho pruebas con primeras marcas que te prometen, llegan el día y después la verdad es que termina por algún otro mo motivo fallando esta cuestión que es central y que hace que, por ejemplo no sé, gigantes del comercio electrónico como, como Amazon tengan, tengan tan buena reputación y tiene que ver justamente con la cuestión del delivery. Yo sé que Argentina es un país muy grande, que tiene mucha geografía, Estados Unidos también lo es, hay países europeos que son más chicos, pero también tienen problemas de logística y los resuelven, y los resuelven muy bien. Es interesante que esta, esta cuestión se empiece, se empiece de alguna manera a, a resolver a nivel local, ¿no? Totalmente. Desde la CASE se está trabajando muy fuerte en ayudar a que a que todo el tema logístico se resuelva. Eh, los tiempos en Argentina son realmente eh, malos respecto a otros países, pero lo, la buena noticia es que está mejorando mucho y hay mucho esfuerzo en que eso mejore. Nosotros lo estamos resolviendo de, de, de, o sea, a nuestra manera. Eh, lo que nosotros, lo, muchas veces se le echa la culpa a los correos y después las empresas son las que, las que demoran en despachar los pedidos. Eso también ocurre. Y claro, nosotros lo que tenemos es que justamente queremos intervenir en todos los pedidos porque nosotros ya tenemos una, exper una expertise, una experiencia en, e en el manejo logístico de hace siete años que estamos con la compañía y manejando más de 50 e-commerce que nos dan mucho más eh, o sea, previsibilidad y nosotros sí sabemos que nosotros sabemos manejar los tiempos y podemos prometer, o sea eh, las promesas que hacemos las vamos a cumplir, que es lo más importante. Bien. A veces es preferible tardar dos días eh, y haber dicho dos días a decir uno y tardar dos. Totalmente. Lo eh, importante es saber eso y que la persona cuando hace clic en acepto la compra tenga claro cuándo le va a llegar el producto. Eh, ustedes, cual, tienen, ustedes tienen depósito y stock de todas las marcas, me imagino, porque para, para hacer la multimarca tenés que llegar y, y cumplir con los plazos de entrega y demás, tenés que tener. O sea, ustedes están estoqueados con todos los productos. Tienen un depósito y tienen todos los productos que, que tienen a la venta. Así es. Es el sueño de... Güey. Cualquier chica estar ahí, hay un depósito con todas las marcas juntas, de, sí, tal cual, un depósito gigante con todas las marcas. Bueno, perfecto, me decías, entonces, la idea es llegar a 50 marcas, o estar en 50 marcas, la idea es seguir creciendo, ¿Y, ¿y qué más? ¿Cómo sigue la compañía? ¿Qué cosas le van a ir agregando? La idea es ir, o sea, nosotros el objetivo que tenemos es ser el referente en la industria de la moda, eh, que lo que nosotros decimos es que la moda suceda en Dresit. Así es, es como nuestro, nuestra frase interna, eh, y vamos a hacer todo lo, lo que esté a nuestro alcance para que eso, para que eso suceda, eh, sobre todo generando mucho contenido y siendo muy relevantes en nuestras redes, en, por todos los medios, eh, lo que queremos es aportar valor eh, al usuario y que cada vez el usuario se acostumbre más a la, a la experiencia que nosotros proponemos, que entendemos que es muy superadora desde todo lo, de todos los puntos de vista. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Andrés, te mando un saludo grande. Gracias por la charla. Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco el llamado. ¿eh? Un saludo. Hablábamos con Andrés Dorfman, que es cofundador y director de Dresit. Interesante esta propuesta. La estuve chusmeando un poco. Está bien, funciona como, como una suerte de, de, mini, de, mini, de mini Amazon. Vamos a probarlo con, eh, con, más, con más profundidad, con una ropita. Mariano, ¿vos estás para comprarte una cosita? ¿Una camisita? Bueno, le vamos a comprar una camisita a, a, a Mariano y vamos a testear si, como decía Andrés Dorfman recién, tenemos los tiempos de entrega, por lo menos con la, con la promesa, ¿no? Te llegan tantos días que llegue en el momento algo, mirá, yo he comprado, no me quiero ni acordar ni dar nombres, pero he comprado, mar, eh, por ejemplo, un par de zapatillas en una marca muy conocida que está incluso en camisetas de fútbol de equipos de primera, de primera división muy importantes que no, no, no lo resolvieron nunca. Sabes que no me llegaron, no me llegó nunca la zapatilla. Llamaba y llamaba y no llegó nunca. Llegó como a las 15 días, una cosa así, pero no sabía dónde estaba, no sabía cuánto tardaba y no te hablo de, de, de, de algo de lo que pasó en el 2003. Te hablo de lo que pasó hace pocos meses.